Muchas Gracias por haber venido. Buen día, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Estos sonidos a dónde nos llevan? ¿A qué año? Al año 90, ¿Al 1990, año 90? 1990. Pedro exactamente, Conde. Exactamente,、qué、Pedro、bárbaro. Conde, Marcelo Muir, este, Miguelito Bassi, el Sartén Nazarezzi,、uh -huh. Babu Cerviño apareciendo Babu Cerviño mano... también, exacto. Qué bárbaro. Y esto se vuelve a transformar en presente de la mano de esa. Fábrica de sueños que tiene e Lito allí en la frontera de Núñez y Villa Urquiza en Melopea. Claro, sí, bueno, es un disco que medio había quedado.、Eh, estuvimos bastante tiempo con, con la banda tocando en diferentes lugares, en general lugares chicos y demás, peleándola. Y bueno,、eh, finalmente no, no, no tuvo en su momento gran repercusión. Pero a mí me parece que, aunque no soy el más indicado para decirlo, me parece que es un disco que está bueno. Este, y que、no、sé, merece estar al, al alcance de la gente que, que lo quiera tener. ¿no? Sí, Entonces sí.、Eh, volvimos a hablar con, con Lito como para reeditarlo. Es la primera vez que sale en CD. En、uh -huh. aquel momento salió en vinilo. Sí, o sea. señor. Además, el sonido de la barraca es como que se adelantó casi un par de décadas a un sonido muy bien instalado hoy, donde、sí. la fusión del rock y, y、claro. la música de raíz están, pero. Este, No son giros que aparecen, no, no, no,、claro. están enraizadas de una manera y, una... y es una mixtura que suena bárbaro. Claro, bueno, en ese momento buscábamos eso y buscamos también otra cosa. Viste que el, el rock argentino en general tiene, tiene una tradición de, de que los grupos este, tocan temas de, de, de sus propios sí, sí. integrantes y nada más, ¿no?、Uh -huh. Eh, lo cual está bárbaro, por un lado. Este, pero por otro lado, también hay、eh, proyectos, así, cosas que, que, que hacen determinadas bandas que, por de, de diferentes circunstancias, no logran te, tener trascendencia.、Sí, pero、claro. que, sin embargo, dentro del grupo, de esos grupos hay、eh, buenos compositores, hay buenos temas.、Uh -huh. Entonces, los temas están atados al, al, al éxito o no éxito que tenga la banda. Entonces, por ahí se, hay un montón de temas que quedan ahí en el olvido. Y que son valiosos. Y nosotros lo que nos propusimos en aquel momento es este, romper un poco con eso. ¿no? Entonces, no solamente tocar temas de, de los integrantes del grupo, sino también recuperar eso, ver los temas que nos gustan, de otros autores y demás. Este, grabarlos con nuestra, nuestra forma de,、sí, claro. de, de encararlo, de arreglos y todo eso. El envase de la barraca. Claro, exacto. Pero, pero recuperar eso. ¿no? Y、uh -huh. por eso en este disco hay temas de, de un par de, por lo menos un par de, de tipos muy, muy interesantes que, que, bueno, que nosotros lo consideramos así. ¿no? Uno es el vasco Meso Viegarrena, un tipo también que pasó por, por acá, estuvo viviendo en la Argentina unos cuantos años. Este, que bueno, finalmente su, su vida tuvo un final trágico ¿no? porque bueno, se suicidó.、Uh -huh. este, pero un tipo valiosísimo, unas letras, unos temas increíbles. Y bueno, en este disco hay varios temas de él, en, en algunos casos de él solo y d e otros así junto con Pedro, con otra gente. Hay también un par de temas de Fernando Barrientos, que es otro tipo que yo considero un gran compositor, ¿no? uno conocido por su dúo Orozco Barrientos, sí, claro, claro. pero que en aquel momento era un,、uh -huh. un rock. q u e r o roquero. Sí, tipo, sí. ¿no? Bueno, que recuperó mucho de su sonido, lo, lo estábamos escuchando el otro día en, en su último trabajo discográfico en Tinto, que produjo Santa、sí, Olaya. Claro. Y hay momentos donde aflora. c l a c l a r a m e n t e rockero. m u e s t r a l a h i l a c h a Claro, sí, señor. <risa> Rodolfo, yo te quería consultar en relación a esto que vos decías de los discos y los temas olvidados. Digo, ¿cómo, cómo fue cambiando? Tienes una enormísima experiencia. ¿Cómo fue cambiando la industria del disco y lo que pasa con los músicos desde Almendra hasta el día de hoy? ¿Qué, qué fue pasando Digo, en esto de que haya temas? temas Quedan olvidados. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay con hacer un disco hoy con lo que significaba antes hacer un disco? Muchas, muchas cosas distintas. n o、eh, Por un lado, bueno, hoy es mucho más fácil hacer un disco, Vos podés grabar un disco. Nosotros, es Gra grabar en cuatro canales era, era toda una cosa así. Súper tecnológica.、Claro. Y hoy, cuatro canales es una. c Cualquier arranca. grabadorcito arranca. elemental que te compres tiene más de cuatro canales. Bueno, un programa de grabación de sí, cualquier computadora, cual. computadora tiene decenas de sí, canales, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y después, bueno, el tema de, de, de la replicación de CDs también es una cosa muy normal. En la época del vinilo、claro. había un par de fábricas de vinilo y,、mm -hmm. y nada más, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, desde el punto de vista sí, artístico,、eh, creo que、eh, en la época nuestra、eh, los músicos, los que queríamos, ¿no? eh, teníamos como una mayor autonomía、eh, respecto del, del, del material, de, de la calidad de lo, que, de lo que queríamos hacer, menos intromisión de los productores y de las discográficas. ¿no? Vuelvo a repetir, es decir,、eh, de, de determinados tipos de, de, de artistas, de músicos. ¿no? Uh -huh. Y hoy, por ejemplo, bueno, han, han aparecido grandes、eh, productoras, grandes empresas, este, grandes sponsors y demás, lo cual no, no está mal ¿no?、Eh, visto d e algún punto de vista, pero de otro punto de vista creo que condiciona un poco el tema de, de, de lo que se. De lo que se De lo que se graba, de lo que se difunde y todo ese tipo de cosas. ¿no? Hay, en hay condena, condicionamientos. En la condena que significaba el lado B de los simples. Claro. Y en cómo, vos fijate, cuando hace Baglietto Acné,、sí. incorpora el tema de Pototo, nada、sí. más y nada menos que el tema de Pototo. Sí. Pero estaba en esa, entre comillas, condena、sí. de los lados B. Claro. Claro. Que era el, el corte de difusión e d del lado A. Esto claro, era,、sí. no, no se discutía. Esto sí, era así.、Sí, y、sí. lo llevabas a tu casa con el mismo. Bueno, a ver qué vino de relleno. Y había、claro. lados B que eran espectaculares. Pasaba、claro. con los cassettes también, ¿No? ¿eh? no, n también, también pasaba con los c a s e t e s Pero el lado B de los simples era muy particular. o m o decir, sí. bueno, hubo que hacer algo para que, para que del otro lado no. no, claro, no, sin, embargo, no sin embargo, hubo éxito que fueron lado B. Claro, totalmente. El、la、extraño del pelo largo. Claro, la era un lado B. Los, los convierte, ¿no? Empuja a la gente. Por encima de la decisión de un escritorio claro, exactamente si、sí, si、sí. bueno en el caso nuestro por ejemplo、eh, también rompíamos un poco con esa con esa lógica de las discográficas、sí, ¿no? claro. porque normalmente cuando entrabas a una discográfica l o p r i m e r o que se grababa era un simple、sí. ¿no? para ver si, si, si tenía algún tipo de repercusión Eh, en el caso nuestro fueron dos simples, decir, con uno no les bastó. ¿no?、Sí. Este, pero, y entonces después recién se grabó el Long Play.、Sí. Y, y, y cuando se g r a b ó el Long Play, el, el tema que había pegado el simple iba del track 1.、Claro. ¿no? Bueno, nosotros nunca quisimos que el tema del simple fuese en el disco, en el Long Play. mirá Este, porque la lógica nuestra era que el tipo que no seguía y había comprado el simple ya lo tenía ya el lo tema. Tenía. ¿Para qué lo vas a poner de nuevo en el long play?、Uh -huh. Entonces, bueno, qué sé yo, o n cosas otro que. e c u á o de los trabajos que vos hiciste. Anti-marketing. Anti claro. Durante... Bueno, vos de alguna u otra manera, durante un tiempo bastante largo, estuviste del otro lado del mostrador, después de haber acreciado n toda tu experiencia como músico, trabajando、eh, en la órbita del gobierno de la ciudad, en el、sí. edificio del Teatro San Martín,、sí. y tenías en tus manos, junto a otro grupo de, de colaboradores, el hecho de estar. Llevando al disco a gente que no tenía acceso al disco de otra manera.、Claro. hubo cosas mágicas sí, sí. en ese tiempo irrepetible de, sí, sí. del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí、claro. es donde pudiste vos decir: bueno, estos son los tipos que no pueden llegar al disco, y nosotros, desde este lugar, desde、uh -huh. la obligación, entre comillas, cultural del Estado,、claro. vamos a hacer que estos tipos graben. Sí, y aparecieron sí, sí. cosas espectaculares. Claro, claro. Sí, fue interesante. Bueno, por ejemplo, este, el, primer, el primer disco solista de, de Adolfo Ábalos Mira. A los, lo grabó a los 85 años a través de ese sistema. De, sí, el, irna, bueno, ese, ¿no? A los 85 años, un tipo que es una gloria de, de, de la cultura nacional. ¿no? Desde todo punto de vista. Por ejemplo, por nombrar a, a uno, ¿no? y a, sí, sí, como sí. él, varios otros. ¿sí? Pero además, es... esa una, una capacidad de multiplicar el descubrimiento, porque、claro. uno a través del trabajo que hacía. Eh, el centro que ustedes manejaban lo que hizo uno fue conocer, conocer, conocer, conocer,、claro. conocer, todo el tiempo. Claro, bueno, yo creo que es la función de, del Estado, ¿no?、Uh -huh. Es, es este, dar apoyo a, a los artistas que son importantes y que por alguna razón son dejados de lado por, por, el, por la parte así comercial, ¿no? De la, de la difusión y de las discográficas y todo eso, ¿no?、Uh -huh. Ese, pero, pero no solamente、eh, posibilitar de que graben y demás, sino también buscar la manera de, que, de generar. Que haya público para, para, esa, para ese tipo de artistas, n o porque a veces también está eso de decir, bueno, yo lo programo en tal lugar, n o y solamente te limitás a, a decir una fecha y un horario para que e s t é en tal lugar, este, pero no, no, no acompañas eso con otra、sí. movida que haga que la gente tome contacto con eso que estás programando. Entonces también eso se pierde. n o、uh -huh. En relación、es、a. En relación a, al pasado y a la historia, digamos, hoy estábamos hablando fuera de, del aire con Gustavo en relación a la revista Humor y,、sí. y hablábamos un poco que, que perdían un poco la dimensión los personajes que estaban llevando adelante esa proeza, que era una revista que después iba a marcar、claro. historia, que m a r c a b a tendencia, que marcaba una grieta dentro de la oscuridad. Digo, ¿Qué les pasaba a ustedes este, ahí con Almendra? ¿Tenían el sentido, la idea de que estaban fundando algo? ¿Había ese sentido? ¿Estaba en la cabeza eso? o realmente se Tiraban a la pileta y empezaron a nadar, y fue d e e s a f o、no, r m a、eh, Teníamos una idea que era muy clara, ¿no? pero nosotros no estábamos en contacto con otros con otro, con otro grupos, porque nosotros nos movíamos mucho en, en nuestro barrio. nosotros Éramos ahí de la zona de, de Núñez, Belgrano、uh -huh. y eso, ¿no? y no veníamos mucho al centro, nada de eso. Y estábamos como cocinándonos nuestro propio caldo, ¿no? Y este, hay, había momentos donde decíamos, no estaremos medio locos nosotros, decir, que no nos interesará solo a nosotros esto y a lo demás, el día que lo toquemos en algún lado no viene nadie. Este, hubo, había un momento donde nos dábamos tanta m a n i j a porque fue muy largo, ¿viste? Yo, cuando armamos el grupo, fue un año antes de que el grupo empezara a, a ensayar. A ensayar. Cuando, cuando hablamos, nosotros éramos dos grupos del barrio: los esbirros. Claro, y los l a r k e s Y los l a r k e s Que después fueron los mots. Muy bien. Este Y entonces hicimos, decidimos romper los dos grupos para armar uno, ¿no?、Uh -huh. Pero era la época que teníamos, por el servicio militar, por ejemplo, era, era una traba increíble.、Claro. ¿no? Y bueno, a mí me tocó la colimba. Y, y que no sea marina. No, bueno. Encima que no se habrá quedado s a ñ o s Exactamente.、Claro. Bueno, a mí me tocó ejército, pero, pero me tocó. Yo pensé que me iban a destinar a un lugar más o menos cercano y que íbamos a igual ir preparando las cosas, ensayando y todo lo demás. Y bueno, me, me mandaron a, al lugar más lejano que tiene el ejército,、claro. que es Río Gallego. c、no. ah, y eso era un parate. Entonces, este, bueno, les planteé a mis compañeros que, que, bueno, que tendrían que buscar otro baterista porque si no, ese, ese es un parate increíble. Y bueno, decidieron, este. Aguantarme ese, ese año. ¿no? Entonces fue todo un año de, de cartas que iban y que venían, de una letra que alguien escribía y me la mandaba a ver si me gustaba, de un. todo un romance así, ¿viste? De、Totalmente. cartas y de ida vuelta. Totalmente. Este, es decir, que fue una cosa que la, fu la fuimos cocinando y dándonos manija, manija, manija, pero sobre una base. Sí, sí. Que no era tan sólida, era lo que nosotros creíamos que era sólido, pero、uh -huh. no, no sabíamos. ¿no? Sí, sí. Y además, el, el no tocar en vivo, es decir, no lo podías confrontar con ningún tipo de público.、Claro. Entonces era todo una, como una fantasía. ¿no? Uh -huh. Y recién, cuando empezamos a, a, hacerlo,、eh, se empezaron a hacer los primeros conciertos en teatritos chiquitos del centro y entramos en contacto con, con otros grupos, la Cofradía de la Flor Solar, con Manal, con todo ese tipo, empezamos a, a notar. Eh, puntos de contacto entre la、sí. música que hacíamos, por más que eran estilos totalmente distintos, había muchos puntos de contacto.、Uh -huh. ¿no? que era como punto... mágico, ¿viste? Era una cosa, yo siempre marco eso: ¿no? sí. que sin saberlo, en diferentes puntos de, de, de Buenos Aires, del país inclusive, este, se, se, se estaban generando cosas, creando cosas, este, sin saber que el otro las estaba haciendo.、Uh -huh. ¿no? cuando en, en algún momento con,、eh, había una confluencia de eso, Este, y empecé, se empezaron a, a notar los, los,、claro. los, esa, esa, esa, ese, esos vínculos. ¿no? El primer gran punto de contacto con las otras bandas y que tenía que ver con una postal de época era la elección del castellano, como,、claro. bueno, esto se tiene que decir en castellano. Claro. Bueno, eso fue, fue un paso increíble. Siempre ¿no? cuentan los boxtakes que en un, en un este, concierto, sí, en el Pairó, pilo, ¿no? vino un flaquito y dijo: Muchachos, es muy bueno lo que hacen ustedes, pero cuando se llamaba Match 4,、Exacto. es muy bueno lo que hacen ustedes, pero ¿por qué no en castellano? Y ese、claro, es lo que d c e a l b r t o Pineda. Bueno, lo que pasa es que veníamos de una época donde cantar en castellano se consideraba grasa. Sí, señor. ¿sí? Claro, Entonces sí, sí, sí, sí. veníamos con toda la historia ¿viste, del. del De, de cosas muy, muy berretas que se hacían en castellano,、uh -huh. viste, la época de, de las traducciones de Ben Molar horripilantes. Y entonces, todo lo que. Que eso、Guzmán、era más, bajaban extra... ¿no? de México las cosas claro, de, claro. de bueno, Guzmán. o dentro de todo eso, esto,、claro. eso un、Rock、poco estaba mejor.、Claro. Este, pero, pero、eh, viste, era, estaba muy mal considerado.、Sí. Y, y hubo un momento cuando nosotros recién empezamos, había. Una parte del repertorio, que, temas nuestros y t o d o que estaban en, en inglés y otra parte en castellano. ¿no? Pero yo creo que para eso. Quien, quien nos ayudó mucho d i g a m o s a ver el camino más claro fue Lito Nevia,、claro. cuando arrancó ya de la época de, de los gatos salvajes.、Uh -huh. este, que también, en una época de, los, de la época que los gatos salvajes tocaban en la escala musical y eso, también de repente hacían temas de los、claro. h、eh, o l l i w o o d de los Stones, ¿viste? ya en aquella época, y mezclaban castellano. Con... Pero hubo un momento donde, donde arrancaron. salieron arando como、sí. quien dice con el castellano sí, sí, y, y eso fue como una guía para todos no、uh -huh. ni siquiera porque además no era solamente solamente por cantar en castellano porque、eh, por ejemplo los tinto p s v o s、sí, q u e lo mencionaste h、sí, claro. una b o u oleada de grupos mexicanos los t en、sí. top s los hooligans los lauges t los locos del ritmo、eso. Claro. Eh, que cantaban en castellano, pero era una especie de traducción del inglés. Eran los temas、claro. de Leiber Stoller、eh, traducidos bastante lavaditos sí, sí, sí. para lo que se llamaba en aquella época música juvenil. t e n í a todo muy superficial, muy livianito. Muy,、claro. Pero, por ejemplo, ya la, la, las cosas de, de Lito eran, eran muy, muy genuinas, eran, eran de acá. Eso no era una cosa así, no era una traducción s、sí, i Yo creo milita, que a esta ¿no? altura el partido. Hablábamos recién de, de cómo la barraca unía la música de raíz folclórica con, con el rock, y yo creo que a esta altura, después de 50 años, el rock nacional es el folclore urbano,、Exacto. por lo menos de este punto de, del país, sí, ya、claro. no cabe ninguna duda. Y Lito, cuando termina con Los Gatos, se va a tocar con, con Domingo Cura y、claro. el tipo arma una fusión, digo, sí, ya、sí. t e n e m o s que empezar a reconocernos sí, sí, sí. como un lenguaje urbano que.、Claro. Nos representa a todos nosotros.、Exacto. Y bueno, en eso no cabe ninguna duda que, que Almendra representa ese punto de,、mm. de la geografía porteña, también muy particular. Cada uno tiene esa particularidad. Claro, claro. ¿no? claro. Como solían decir ustedes, Manales, el gris, el asfalto,、sí. la fábrica, nosotros somos el verde, una cosa más tirada a decir, ¿por qué no nos vamos un rato al campo? Claro. ¿no? Y, y, y armamos desde otro lugar la misma, o una poética que va para el mismo lugar, pero que. Claro. Punta a, a distintos puntos. En ese sentido, Rodolfo, viste que hay un momento en el cual uno tiene que completar formularios. Uno, de ellos uno viaja, llega al aeropuerto, tiene que completar, te dicen ocupación.、Sí. Digo, ¿Cuándo te animaste a poner músico? ¿Del primer momento o tardaste, tardaste unos años en reconocerte como、y、tal? Yo era, yo era el laburante. Yo, yo, este, yo hice la escuela industrial. Yo, cuando cuando ya, ya estaba el disco El primer disco de almendra en la calle, yo trabajaba en un taller y entraba a, traba, a las 6 de la mañana a trabajar. Claro. Este, un taller, un taller muni municipal este, que, estaba, que era s t a a b que e el r a e lugar donde hacíamos la, la, la, la, las clases de taller, se daban ahí. Era donde ahora está la mezquita, viste ahí en, en la calle、sí. de Bullrich. Es e era un taller donde trabajaban más de 1500 personas y eran las que abastecían a todo lo que tenía que ver la municipalidad, es decir, los hospitales, lo, lo, lo, un montón de cosas, ¿viste? el mantenimiento de todo eso, desde el auto del intendente hasta, hasta la barropa de los hospitales, la, la, las máquinas de las cocinas y todo eso. n o Y entonces, cuando egresaba s de la escuela, tenías como una salida laboral ahí. Sabías,、uh -huh. pero, y bueno, yo necesitaba, en casa hacía falta. Los mangos y seguí laburando ahí. Es decir, que yo con el disco de almendra en la calle andaba con un mameluco engrasado y entrando a las seis de la mañana laburar. Recién después, este, bueno, renuncié porque, bueno, por necesidades empecé a tener, este, estar más ocupado y ya era como, este, tenía que dejar, no,、sí. no, no me quedaba otro. ¿El industrial ¿no? también lo hiciste en el barrio? ¿Fuiste del Salno? No, en el n industrial lo hice por Floresta. Ah, mira. Sí, Sí, sí. Mira, qué bárbaro. Bueno, estamos hablando, cuando hablamos del barrio. Hablamos de esa casa ya memorable, ¿no?、Claro. De, de la calle Arribeños, donde se cocinó sí, a fuego lento todo, todo ese proceso,、sí. este, donde hoy se sigue haciendo música, ¿no? A través de Gustavo s p i n e l a su grupo, Amel y sí, el sí, sobrino sí. del Flaco, el hijo de Ana. Muy buena banda. Muy buena banda. banda. Bueno, es ese templo, es el mismo templo sí, sí, que, sí. que guarda tantos duendes. Que había nacido de alguna manera con el padre del Flaco, que era cantante de tango, claro, en este mismo、cual. lugar, en la vieja sí, radio sí, del sí. Mundo. a s í que mira cuántas cosas andan dando vueltas y que tienen que ver con, con lo mismo. Claro. Con cómo claro. se van cocinando a fuego lento todas estas cosas. Tal cual. Está hoy Rodolfo porque la barraca es presente otra vez. 私 desnudar a p e r た o n a j e s del lugar que te atropella のために、彼女 l た e に、彼 e のために、彼女のために、彼女のために、彼女のために、彼女のために、彼女のため o s 女の a めに、彼女のために、彼女のために、彼女のために、彼女のために、彼女のために、彼女のために、彼女のために、彼 e のために、彼女 e ために、彼女のために、彼 n のために、彼女のために、彼女の Antes de cerrar la charla con Rodolfo, quiero preguntarle por e s p i n e t a Sace h f o l c l o r e por ese disco que te tiene a v o s un poco como, como padrino, como, como curador. Vamos con el resultado del sorteo: ¿quién se lleva la historia de la revista Humor escrita por el Tano Andrés Casioli? Ricardo de Mayo. Muy bien, Ricardo.、Pe、contestó correctamente. ¿Y qué dijo?、Eh. Mona Moncalvillo. Buscábamos a Mona Moncalvillo, la. Protagonista de todos、ah, esos obras. Es e r a amorable. No me digas Mirá, que no te había、no、dado me diga, cuenta. o、no、me, me había dado cuenta. Era, era muy difícil. La pero... protagonista de los reportajes de la revista Humor. Bueno,、vale. Ricardo, felicitaciones. Pasa por la radio en Maipú 555 y no te olvides ¿eh? de, hacer con... de hacer la monografía. Sí, y vení con una bolsa, algo porque pesa. Esto pesa, ¿eh? Con、eh. sí, sí, sí. casi 500 páginas, es un librazo. ¿Te gustó la idea? Sí, esa muy parece, buena idea me que me tuvo、fantástico. nuestro amigo Mauro Torres, operador de la casa, Así es. padre de Espineta, Mundo Espineta, ¿no? Podés visitarlo en la web y te vas a encontrar con un montón de, de situaciones que hacen al Espineta que conoces y al que no conoces. ¿Te gustó la idea? Sí, sí, sí. A mí me la, me la comentó. Bueno, yo estoy trabajando, aparte, a la tarde en el, el Ecuni, en el Espacio Cultural de Nuestros Hijos, y, y, y, y, y digamos. Coordinamos el área de música junto con la Chiquile Desma, ¿no? ah. que es una, una artista fantástica t a m b que participa de eso, sí, en、claro. esto. Y me hizo escuchar un demo, el tema que todavía no estaba terminado, y me hizo escuchar eso: ¿no? que grabó Umbral ella. Claro. Y me pareció fantástico. Y, y entonces me puse en contacto con, con Mauro, me hizo escuchar otro material, me junté en un estudio, me hizo escuchar eso. Y me pareció fantástico. n o Y bueno, al, apenas lo escuché, dije: Esto tiene que ser un disco. ¿no? Sí. Está bárbaro esto de hacerlo en la radio como separador y todo eso, pero que no se pierda, que, que、no、quede pierda. en un soporte y que la gente lo pueda tener y demás. n o Además, aparecieron y, generacionalmente a l g u n o s cantantes. t a s、sí. h a Goldán, por ejemplo. Uh, fue tremendo. Haciendo el tema de Potos. e tema e Potos. Sí, sí, ¿cuál? sí. sí. Impresionante. Sí, sí, sí. No, hay, no hay, hay unos hallazgos increíbles. Hay unos hallazgos impresionantes. Y un、verdad. amor por la música sí, del sí. flaco. Claro, porque, viste, hay. hay... Es, es un alto riesgo hacer este, este tipo de cosas. ¿viste? Cuando vos querés este, folclorizar algo que no es folclore,、claro. eh, la tentación es le m e t e m o s un charango, le m e t e m o s un bombo l e güero y ya está.、Claro. ¿no? No, es sí, esa, no, es no es eso de ninguna manera. Puede no haber ningún instrumento autóctono igual sonar, sonar folclórico, ¿no? uh -huh. que es lo que pasa en varios de estos temas.、Claro. Está muy bueno, realmente este, yo lo felicito a Mauro por, por la idea. Este, y ojalá que esto、no、sé, se difunda lo suficiente y que, que la gente se ponga en contacto con esa música, pues está muy b u e n o es verdad. Sí, y es un voces... homenaje al flaco,、claro. este, bueno, impresionante. Hecho de s d e un lugar, insisto, muy particular. Sí, Hay que sí, sí, sí, escuchar sí. esas versiones porque son reveladoras de un respeto, de un amor、sí. por la música del flaco. Y además, generacionalmente, después uno termina armando el rompecabezas.、Claro. Porque... La c h i q u i l e d e s m a tiene que ver con una generación, la Charol Dan、claro, con otra.、Claro. Y cada uno se unió al flaco sí, en sí, esas sí, etapas. e、sí. o ¿no? exacto.、Eh, exacto. No, pero lado, que, está hecho todo con un respeto no, y una falta de especulación. No hay especulación de sí, ningún tipo. Sí, es, sí, sí, además s o a l l i d o s Corazón y arte. Sí, sí, sí. sí,、ah, sí está sí, muy sí. bueno. Teresa Parodi, que estaba ensayando el otro día uno de los temas y que ya en cualquier、sí. momento también se suma a grabar. ¿no? Han, han aparecido apellidos realmente notables. Algunos、claro. que han. Venido desde, desde muy lejos, ¿eh? s、sí, sí. e s t u v i e r o n un par de días en Buenos Aires, nada más que para esto grabaron con una, no sé, con un respeto y un amor que excede lo profesional. Dice, claro. No, fueron profesionales, fueron otra cosa. Claro, claro. Fueron tipos que entregaron su homenaje a, a la música del Flaco. Así que bueno, claro, eso、cual. lo vamos a tener en disco dentro de poquito, nada más. Esperemos que sí.、Bueno, conciertos seguramente. El Maipú 555, Seguro, en el n e a u d i t o r i o Habrá una presentación como, como corresponde. Sí, sí, como corresponde <risas> a todos, a quienes lo interpretaron y al padre de, de todas esas criaturas que van a aparecer en, en el disco. Claro. ¿Por dónde anda tu presente? Bueno, no, no, proyecto así musical, eh, eh, toco todo el tiempo, pero no tengo un proyecto mío así este, estable.、Sí. Eh, estoy trabajando, como te dije, ahí en, en el Ecuni, coordinando junto con Chiqui el área de música. Y después estoy programando en La Perla de Once, los viernes、bueno. y sábados.、Eh, los viernes y sábados, c o n general, con, con los históricos de, del rock. Eso se ha convertido ¿no? en un punto, b l a c i d a l de Buenos Aires. Muy particular, se ha recuperado、sí. esa mística. Está, está bueno, la verdad que está bueno y además este,、eh, la gente lo, lo, lo, no sé lo, quiere, quiere estar, quiere participar de eso. Y bueno, me, para, para mí es un placer porque me, me junto con los amigos de, de, de, de hace tanta, tantos años. No sé, Vox Day, Alma y Vida, Soulé, Claudia Puyó, Emilio, mi compañero de. De, de ah. Más de una banda,、uh -huh. este, en fin, Lito, no sé, claro, todo, el equipo de l o s s u e ñ o Claro, este, cuando terminas de armarlo es el equipo de l o sueños. s Claro, y con, con cierto, con una cosa así íntima, ¿no? Este, la verdad es que está, está, está interesante. Estoy entusiasmado con eso, ya hace tres años que estamos haciendo sí, eso. Sí, así sí. que. Eso está, está muy bueno.、Uh -huh. Muchas gracias por haber venido, gracias por haber acercado este material que vamos a estar de acá lo que nos queda de programa difundiéndolo y transformando en presente、bueno. eso de la barraca que ya tiene poco más de 20 años. La pucha, no, yo te, te más, agradezco ¿verdad? a vos, les agradezco a, a, a toda la mesa este, la invitación. No, y, por, por favor. Para por mí favor. es un placer estar para aquí. Para nosotros es un placer porque. A、Además, ver, soy oyente de, de pero, Nacional bastante. De, de, de vos sabés、programa. que sos parte de la banda de sonido de nuestra vida, así que lo llevamos a todos lados, a r d o l f o y a esos otros tres magos, como decía el tema de Omar Gianmarco. Lo vamos a traer. Sí, estaría bien lindo escucharlo. Está bien lindo escucharlo. Decíamos, quizás es el primer tema que、eh, el, homenajea directamente a Almendra, más allá de todos los que conocemos que lo s tocan de alguna f o r o lo rozan, como el tanguito de Almendra de. Del Drado de y tantos otros. Gracias por haber venido una vez más. Gracias a ustedes. El Top dijo a las 12. Volvemos mañana a las 9 de la mañana para hacer juntos tres horas de radio. Chao. Como crítico es genial, abanderado intelectual, r e c o n o i d o para maestras. Eres acá de educación, considerado muy glotón por los que esperan. En todo el país. Nacional. La Radio Pública. Transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional. Es tu verdad, tu identidad es mucho más. Nacional. Y sus 48 emisoras. Radio.